Thank you. Let's Levantas temprano para proseguir el rutinario lamento. No consigues enlazar más de tres horas de sueño. Bebes whisky por las mañanas. Fumas y deshaces la cama. Llamas a tu escuálida lista de amigos. Todos coinciden en reiterar su eterna ausencia. Bebes vino y ginebra con una sopa fría al mediodía. Miras las noticias de la puta tele y un culebrón que es un juego de niños comparado contigo. Bebes, mientras meriendas deseos, cuando ves los apresurados niños que regresan a la calle tras abandonar la reclusión escolar. Bebes, desde el balcón lanzas besos ebrios, a las madres que vigilan el preciado ganado. Bebes, en las latas de cerveza alemana, que estaban de oferta en el supermercado. Poco después, el gas te sienta mal sueltas un lírico eructo. Entonces, escuchas la previsible queja de la vecina, borracho de miedo. Lo dices sin pasión, además de otros clásicos improperios. Todo el mundo se queja y te preguntas si queda alguien que sea más o menos feliz.